nada del fenómeno Naves extraterrestres que nos visitan Pruebas secretas de los gobiernos terrestres armas secretas Todo se esconde tras ese misterio Veamos lo que nos cuenta nuestro invitado quizá preguntarte qué se esconde detrás del fenómeno OVNI qué hay detrás que de él, se nos está ocultando antes de pasar con todos estos testimonios y con todos los datos que tenemos esta noche y esperando a mí me gustaría muchísimo saber y, y supongo que por eso he enarbolado la bandera de la búsqueda de lo que hay detrás del fenómeno y me gustaría muchísimo saber qué es lo que hay detrás, tengo una serie de intuiciones una serie además de certezas sobre el fenómeno, estoy convencido de que de ese fenómeno que tiene un origen no terrestre que es inteligente y que tiene mucho, mucho que ver tanto en el, la historia de la humanidad como posiblemente en el futuro de la humanidad ¿Pero origen ¿Es es no terrestre? origen no terrestre, vale. inteligente significa que podemos hablar de seres extraterrestres podemos hablar de seres de otras dimensiones podemos hablar de infinidad de hipótesis pero creo que lo importante es eh, eh, decir que en mi opinión y hablo, es mi opinión en base a una serie de investigaciones por supuesto, nos enfrentamos Simple llanamente a astronaves, astronaves en algunos casos, naves de apariencia sólida, apariencia física que se dejan detectar en los radares, que los pilotos lo ven, y que en infinidad de ocasiones ha motivado investigaciones oficiales. Eso no quiere decir que haya infinidad de casos también en los cuales haya una explicación racional y otros en los cuales quizá nos enfrentemos a prototipos de origen terrestre que por su apariencia, por su morfología podamos equivocar por ovnis, pero hay una génesis, una parte muy importante del fenómeno ovni que para mí es desconocida y ajena al ser humano. Yo no sé si los militares y los grandes gobiernos eh, conocen eso, estoy convencido de que para las grandes preguntas que son de dónde vienen, por qué están aquí, siguen teniendo las mismas respuestas que los investigadores, es decir, casi ninguna sin embargo es muy probable que las autoridades de algún país tengan las pruebas definitivas para demostrar su existencia con todo lo que eso implica y quizá ahí sin más, sin buscar más explicaciones sin, sin ver eh, otro tipo de, de intereses oscuros, ahí se explica y ahí está el hecho de que eh, se trate de ocultar porque eh, la utilización militar la utilización en guerra psicológica la utilización en infinidad de asuntos que esa noticia, que ese hecho que esa certeza puede tener es Inmensa. Y por lo tanto creo que este es el origen del secreto ovni. Estoy absolutamente convencido de que ningún gobierno del mundo, como se dijo hace unos años, está en contacto con los extraterrestres. Sin embargo, estoy convencido de que hay algún gobierno del mundo, en concreto probablemente el norteamericano, muy probablemente también el británico, saben de la existencia de estos objetos y desconocen su procedencia pero saben de la no procedencia terrestre de parte de estos objetos. Eso no es yo. <coughs> Vamos a intentar aportar algunas de sus pruebas. Y tú comienzas tu libro este día? Un secreto es el ejército del aire, contando una historia que lo llamas una abducción. Tenemos ahí un mínimo testimonio, pero introducemos un poco sí, la historia. quizá no tenga mucho que ver en apariencia con la historia eh, del libro, con los archivos secretos, pero al hilo de, de la información y de la lectura acaba teniendo mucho sentido. Los hechos ocurren y tú eres el más absoluto de los culpables en esta historia Yo un 30 no de septiembre nada, no soy... ahora verás como si sí tienes mucha culpa un 30 de septiembre del año ya, después de 89 comprendes. espacio en blanco hacía una alerta ovni pues bien una de esas miles de personas que iban a aquella alerta ovni queda con una serie de radio de radio aficionados hablamos 30 de septiembre vamos a hacer una pequeña recopilación tres días antes en Rusia aterrizaba un ovni y se producía la mayor noticia ovni de los últimos tiempos es el bueno. ovni Bronés, también bautizado como el OVNI de la preestroica. Justo 24 horas antes de, ese, de este suceso se producía en Conil otro suceso que yo relato en el libro también relato no vas a, a Bronés no los eso? famosos infiltrados uh -huh. y posteriormente se produce este episodio en el cual uno de estos personajes que acudía a la Sierra de Alcubierre a seguir esa alerta OVNI se encuentra en la Almolda, un pueblecito que se encuentra casi en la frontera entre Huesca y Zaragoza, muy cerca de esa Sierra de Alcubierre y observa en un momento determinado, tanto él como su cuñado y llevan en el coche cinco puntos de luz formando un pentágono en el cielo y uno de esos puntos de luz algo más bajo que el resto y deciden tratar de acercarse cogen un pequeño camino y en un momento determinado pierden de vista aquella luz pierden las otras cinco fuentes luminosas y prosiguen camino de aquel punto de encuentro con el resto de compañeros con un pequeño detalle, y es que en sus relojes faltaban nada más y nada menos que cuatro horas. Muchos años después yo me entero de esta asunto. Era un una experiencia de tiempo perdido. De, ¿De tiempo perdido? Perdido, perdido. Cuatro horas aproximadamente habían perdido. Y posteriormente, mucho tiempo después, de una forma casi rocambolesca, yo me entero de este suceso. Entrevisto al testigo. Y mm, por esta notificación que teníamos de esas cuatro horas perdidas Iniciamos una serie de regresiones hipnóticas En compañía de un no, terapeuta aragonés, Jesús Jaime Y el resultado fue verdaderamente asombroso Vamos a escuchar un, un, un fragmento de esa experiencia Le tienen hipnotizado al individuo ¿Cómo, se, que... decir, ¿cómo se llama? Sí, se llama Antonio, Ruiz, Antonio Ruiz tiene la característica de ser el único parapléjico abducido a nivel mundial Y él relata cómo entran dentro de ese coche en una inmensa luz Espera, como es no, conducido a, a diferentes estancias y en el momento en el que se produce esta grabación él se encuentra en un pasillo y alguien que él no identifica y que en esta grabación vamos a escuchar con sus defectos sonoros se trata de una hipnosis el testigo habla en un tono de voz muy bajo aunque escuchamos cómo se asusta en el momento en el que recorriendo ese pasillo con una serie de arcos a los lados advierte la presencia de que quien le está empujando en su silla de ruedas es un ser monstruoso un ser de aspecto eh, de simio un ser de aproximadamente más de 2 metros de altura yo creo que el documento es estremecedor vamos a escucharlo ¿mueves tú la silla? tranquilo tranquilo relájate ¿qué es lo que has visto? te llevan para un casillo ¿Qué te llevan? ¿Cuántos son? Uh, uh, uh. ¿El de la camisa verde? Sí, una cosa atrás. ¿Una cosa atrás? Sí. ¿No es persona? No. ¿Qué es? ¿Cómo es? Uh, uh, uh. ¿Grande? ¿Es una máquina? Uh. ¿Qué aspecto tiene? Un uh, mono. Uh, uh. ¿Un mono grande? Sí. ¿Penudo? Sí. ¿Se parece al de la jaula? Sí. Grande. ¿Grande? Sí. Lleva tu silla, empuja tu silla. Sí. ¿Es más grande que una persona? Sí. No, no puedes moverte. Si estáis poniendo el programa de hoy, si estáis ahí al teléfono, 905-118080, lo podéis llamar si queréis, entre todos solteamos tres libros, Archivos Secretos del Ejército del Aire, un libro que recomendamos. Bueno, era esa persona que sentía como le estaban empujando un ser monstruoso, ¿no? Efectivamente, él recorre una serie de estancias dentro de ese objeto, efectuamos infinidad de sesiones, yo estoy absolutamente convencido de que cuanto menos eh, para él esa experiencia fue real, no estaba condicionado por la experiencia a la que él eh, iba a acudir a esa reunión con radioaficionados y él describe eh, dentro de ese objeto una serie de detalles que es los que me ha llevado a incluirlo en ese libro él habla de una serie de personajes absolutamente normales que podrían caminar al lado de nosotros por las calles y que son muy parecidos a los que tan solo unos días antes habían sido observados en Conil dentro de un momento en la historia de la ufología española que es el comienzo del otoño del año 89 que creo que marca un, un punto de inflexión en aquella historia y a partir de esa fecha comienza a ocurrir muchas cosas extrañas, muchos hechos singulares y este es uno de ellos, pero con una particularidad y es que teníamos alguna prueba para demostrar que efectivamente Antonio había faltado durante esas cuatro horas a su vida real y es que se había alertado a diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la desaparición de esta persona ...que tenía una cita con el resto de sus compañeros... ...y no solo eso, sino que en aquella misión... ...los radioaficionados llegaron a notificar la presencia... ...sobre aquellos cielos, sobre el lugar en el cual... ...teóricamente se produjo esa abducción... ...de un extraño objeto perseguido por un avión... ...y los radioaficionados lograron captar en sus conexiones... ...una comunicación de la base aérea de Zaragoza... ...en donde se notificaba la salida de un scramble de un avión... ...para tratar de identificar... Algo que se encontraba sobre los cielos de Huesca. A la misma hora en la cual, teóricamente, Antonio observa esa luz y ya, bajo hipnosis, revive cómo penetra en esa luz y cómo vive una serie de determinadas experiencias en el interior de este objeto. Curioso. En la segunda parte en segundo capítulo tribu libro dices las autoridades entran en escena y dando un poquito de un giro lo volveremos al, al caso de Boronés, y de con él que yo creo que nos cuentes porque bueno marca un, un mito en la historia eh, curiosa la cantidad de gente que está interesada en todo eso no juan jovenníz que en un momento va a intervenir a ver que incluso la casa real está interesada por todo ello no es que yo creo que cualquier persona que sepa utilizar lo que tiene dentro del cráneo, que es el cerebro ¿hay muchas personas que no sepan utilizar? Eh, pues hay demasiados, eh, fíjate hace tan solo 5 o 6 días ocurría algo en Irak que demuestra que el cerebro sigue estando estancado en la mente de muchas personas es decir que hay muchas personas con inquietudes eh, con, con intereses, por este tema nos sorprenderíamos de la cantidad de personalidades que estamos acostumbrados a ver en la televisión, a escuchar en la radio y que nos sorprendería el hecho de ser ...saber que tienen un vivo interés por el fenómeno OVNI. ¿Qué ocurre? Que el fenómeno OVNI sigue siendo marginal, sigue siendo un tema entre comillas eh, para locos sin embargo sí que hay investigaciones sí que hay interés y por alguna razón las autoridades de los países más poderosos del mundo y España les ha seguido a estos eh, países han determinado que este tema debe ser secreto y sus motivos tendrán nadie declara matías reservada el fenómeno ovni por puro vicio por por puro desconocimiento sino por todo lo contrario por el hecho de que son conscientes de que está ocurriendo algo en los cielos, que es importante y que contribuyente no puede ...obtener las respuestas a lo que está violando el espacio aéreo de cada país y por lo tanto esa materia pasa a ser reservada y lo es en todos los países del mundo. Y lo sigue siendo en España a pesar de que se hayan desclasificado esos ochenta y pico expedientes OVNIs que no es más que la punta del iceberg que lo que, que hay en, en esos informes secretos sí. y en definitiva, y lo digo en el libro cada dos líneas ha sido un auténtico engaño a la población se ha buscado desprestigiar el fenómeno y yo creo que en cierto modo se ha conseguido y solo ahora cuando estamos alzando la voz a algunos investigadores es cuando se empieza a conocer el hecho de que las autoridades saben mucho más de lo que han dado a conocer y que hay que presionarlas de la forma que sea hay que denunciar para que algún día se llegue a conocer la verdad bueno, en cualquier momento puedes ¿eh? no intervenir esto estará dentro de poco de nuestro programa no lo pedís en de cartas pero sin embargo tenemos una agradección con algunos testimonios vamos a escucharlo porque es interesante nos va a servir un poco para, dando pasos en este mundo de los ovnis como cualquier persona de mente abierta interesada por todo lo que ocurre en el mundo ¿no? de todo tipo pues hombre sus majestades también están interesados en estos temas pero no de ahora mm. sino desde hace muchísimos años como es natural ¿no? es un tema que está en la calle que preocupa ellos tienen muy buena información como es natural que mm incluso se ha publicado en los periódicos no es nada nuevo en el año 87 su majestad la reina que quizás en esto aventaja un poco al rey a pesar de que yo soy testigo de excepción de que incluso cuando eran príncipes el rey estaba mucho más convencido que ella del fenómeno ovni por ejemplo y ahora la reina que es muchísimo más constante mucho más tenaz es mucho más que probablemente pues porque el rey también tiene otras muchas cosas pues eh, en el año 87 ella mm, solicitó del ministerio del aire que le, si fuera posible le pasaran la información los documentos sobre el fenómeno que tiene el cuartel general del aire y efectivamente naturalmente se los pasaron ya creo que los leyó los... Estuvo observándole y luego los no devolvió naturalmente que nuestros propios reyes interesaban y pidieron la información al ejército ¿verdad? y hay que tener en cuenta que en uno de esos eh, viajes en la primera etapa de la transición que efectuaban los reyes por todo el mundo el primer viaje que efectuaron a China en un momento en el que China saldría al mundo un viaje importantísimo que tuvo repercusión mundial todos eh, o gran parte de los pasajeros eh, que viajaban en aquel vuelo oficial entre ellos el compañero de la cadena SER eh, Iñaki Gabilondo y otro montón de periodistas pudieron observar un extraño objeto que perseguía que el avión en el cual viajaban tanto el rey como la reina. Y es una de las constantes que yo reflejo en este libro, el hecho de que personalidades importantes, e insisto, no creo que en absoluto sea casualidad, personal, personalidades importantes dentro del mundo de la política española, en un momento muy determinado y muy determinante en nuestra historia, fueron testigos de la aparición de este objeto. Personajes como el ministro de Agricultura en el año... 75 el señor Rayendi García Baster personalidades como el mismo el mismo eh, presidente del gobierno primer presidente después de la dictadura de Oufo Suárez también protagonizó en el año 80 en febrero del 81 episodio OVNI insisto, yo no creo que todo esto sea de casualidad sino que quizá había una especie o de seguimiento por parte de aquellas personalidades o de exhibicionismo por parte de las inteligencias que operaban detrás del fenómeno como si quisieran buscar, decirles algo ¿no? como si quisieran decirles algo no sé si a ellos, pero supongo que a la gente sí. Juan uh -huh. bueno, Jovenides, hay todavía algunos, algunas cosas más. Y atentos, dentro de un momentito nos va a contar algo tremendo. Escuchémosle. Eh, buena parte de las altas jerarquías del Estado, eh, eh, de los generales, y en fin, de toda la gente que está un poco al tanto del pulso de la nación, están muy pendientes del tema. Bueno, ten en cuenta que los militares en general son los que mejor y mayor información tienen completamente sobre el fenómeno OVNI. Uh -huh. Los militares son los que más información tienen, ¿verdad, don Bruno? No es lo si... que más quizá nos estén ocultando esa información son los que más están ocultando por supuesto porque los investigadores estamos en una línea absolutamente contraria, nos gusta contar lo que sabemos, nos gusta transmitir los resultados a nuestras investigaciones o curiosidades cuanto menos es muy difícil hablar de investigación dentro del fenómeno cuando uno no se tienen los medios suficientes pero si sí curioseamos y preguntamos y buscamos y tratamos de hallar esas respuestas y los militares insisto, yo no creo que tengan las respuestas definitivas hacia la naturaleza, el origen y la intencionalidad del fenómeno OVNI pero sí pueden tener esas pruebas y por lo tanto las ocultan las ocultan como ocultan tantas otras cosas pero uno de esos secretos mejor guardados es el fenómeno OVNI no solo en Estados Unidos, insisto sino también en países de segunda línea de segunda división como puede ser España insistimos Juan 20 dentro de poco estará en el programa contándonos un montón de cosas de sus caballos de troya, cosas que nos estáis pidiendo en cartas pero escuchamos algo que nos tiene que contar ahora Yo más que Roswell creo que sería Roy Patterson Roy Patterson Sí Es decir, en estos momentos donde podría haber a ver, restos, alguna nave estrellada, sus ocupantes, los cadáveres, sería Roy Patterson Incluso los cadáveres Sí Ya, es decir que los militares eh, de diferentes países tienen mucha más información de la que nos han contado Afortunadamente parte te lo vemos a ti, no has podido sacar un montón de ellos No te puedes imaginar, es decir, yo estoy desde hace muchos años trabajando, como sabes, en el tema OVNI y en el tema militar también Ahora quizás con más intensidad voy a preparar un futuro libro sobre testigos OVNI fundamentalmente militares uh -huh y a nivel privado me estoy encontrando con casos impresionantes ¿ya? Yeah. impresionantes ¿nos puedes contar alguno? sí bueno, podemos contar <risa> pues hombre, mira si Dios quiere dentro de unas semanas yo voy a traer en secreto a Madrid a una persona que por la naturaleza de la situación eh, su propia inseguridad no puedo desvelar el nombre es un señor que ha sido director de NASA uh -huh. y este hombre ha sido testigo de excepción en el año 69 en pleno alunizaje del Apolo 11 eh, testigo de excepción como director de una estación espacial de NASA en la cobertura de conexión la ventana de conexión de, de una película de... me parece que son me parece unos 14 o 15 minutos filmadas por los astronautas en, en la superficie de la Luna De algo que es difícil de creer Pero dada la fiabilidad de esta persona, testigo directo Y de los 130 y tantas personas que estaban con él El personal técnico Pues yo creo que es cierto Y es que los Armstrong y Aldrin filmaron en la superficie de la Luna ¿Qué imaginas que filmaron? ¿Es una nave gigante? ¿Es que hay unos cuantos extraterrestres por ahí? No, no. No sé. ¿Qué qué encontraron? ¿Qué, qué... ¿Qué imaginas que pudieron filmar? Si tengo un poco de imaginación a estas horas, no sé. Ruinas. ¿Oí? No ruinas. ¿Sí? El edificio en ruinas. ...un par o tres de meses... Aldrin, ...Buzz Aldrin visitaba España... Ah. ...y algunos periodistas le preguntaban... ...acerca de ese supuesto mito que existía... no ...le decían que bueno... ...qué es lo que él vio en la luna... ...y él respondió de forma muy ambigua... ...no quiso pronunciarse... ...y dejó, dejó en el aire esa pregunta... ...que le efectuaban respecto a la posibilidad... ...de que vieran algún tipo de manifestación... ...o de construcción... ...o de presencia que no fuera terrestre... ...y él lo dejó muy en el aire... No sé si fomentando el mito o no, pero el hecho es que ni siquiera Ruth Aldrin negó la asistencia de todos esos rumores, negó la certeza de todos esos hechos que muchos investigadores han ido presentando a lo largo de estos últimos 30 años desde que se produjo aquel hecho. Insistimos que sentimos que va a haber muchas novedades, muchas noticias y muchas sorpresas en este mundo de los OVNIs. Este programa va a servir un poco para preparar todo descendente algunas cosas que queremos hacer con vosotros, asistir a algunas supuestas citas y estar atentos. Aquí os lo vamos a contar. Has hecho referencia durante dos veces, Hugo al caso de Bornef por un lado y el caso de Conel como algo que cambia un poco la historia. Eh, no contablemente Para mí es un es momento este. importantísimo porque ocurre prácticamente y de forma simultánea el caso de, de esta producción de Antonio Ruiz con la que yo arranco este libro a comienzos en del mes de septiembre del 90 eh, precisamente aquí en esta casa se da la información de que en Cádiz ha ocurrido algo extraño y que una serie de personas durante varios días seguidos of, eh, observan unas extrañas luminosidades sobre el mar, sobre la costa de Conil en, en Cádiz este hecho estuvo a punto de ser eclipsado por la noticia que la noche del 7 de octubre de ese año 89 empieza a repicarse en todos los eh, teletipos en, de las diferentes agencias en, de información y EFE notifica que la agencia de, de información TAS la agencia oficial soviética entonces soviética todavía estábamos en tiempos de la perestroika notifica el aterrizaje de un objeto extraño y la posterior aparición de dos y hasta tres humanoides ...junto a este objeto que son observados por aproximadamente 20 testigos... ...en la ciudad de Boronel, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Este hecho acaba por convertirse probablemente, probablemente... ...en el suceso ovni más divulgado de la historia... ...de estos últimos 50 y pico años de historia ovni... ...y adquiere una relevancia internacional brutal. Y aquí en España estuvo a punto de eclipsar a otro suceso... ...verdaderamente espectacular que habría ocurrido... ...el día 29 de septiembre, solo dos días después del suceso de suceso de Boronés y lo que describen los testigos es que tras 15 días de la aparición continua de una serie de extrañas luces sobre aquella playa surge un objeto que se acerca bastante a la costa a la costa de la playa de Conila a la playa de los Bateles y observan como flotando sobre el mar, aparecen dos figuras humanoides de unos dos metros de altura, cubiertos por unas túnicas plateadas. Pero, ¿cómo se está saliendo, saliendo... Con... de algún lugar? De alguna, nave, de alguna luz? Procedían, nadie los voy a salir de ninguna luz, pero procedían de una serie de cuatro luces que se encontraban al fondo, que se encontraban sobre el horizonte y sobre el mar. Y ellos describen cómo aquellos seres parecían incluso levitar sobre el mar, con esa, cubiertos por esa serie de, de, de túnicas, y se acercan hasta la playa, caminan sobre la playa, ...insistimos, hablamos de dos seres de unos dos metros de altura... ...con unas cabezas eh, sin ningún tipo de rasgo facial... ...una especie de... Eh, ...simplemente de una esfera... ...simplemente de una esfera... ...que com que comienzan sobre la arena de los bateles ...a crear una especie de, de surco... ...una especie de refugio... ...una especie de, de socavón en la arena... ...en el cual desaparecen... e instantes después... ...de aquel lugar en donde se habían ocultado aquellos dos extraños seres humanoides... ...surge una pareja, una pareja cuyas características físicas... ...en nada se diferenciaban de todos los turistas que por aquellas fechas eh, visitaban con él... ...aquellas fechas ya empezaba a ser la temporada baja, empezaban a decrecer el número de turistas... ...pero aún todavía había algunos turistas y se infiltraron entre ellos... ...y lo más curioso, lo descubrió Juan José Benítez, es que estos dos personajes que se habían multado, que habían aparecido desde el mar, se registraron en un hotel, un hotel que está a la, playa, a la a pie de esa playa en Conil, y se registraron con unas identidades, unas identidades alemanas, que correspondían a un matrimonio alemán, que entonces estaba vivo, estaba viviendo en Alemania, y que para nada estaban en España en ese momento es decir, que aquellos dos extraños seres que se habían mutado se habían alojado en un hotel con identidades falsas y conviviendo durante aproximadamente 15 días, según los testigos con los que yo pude hablar en aquella localidad conviviendo durante 15 días como dos turistas más sin embargo, estaba ese precedente ese sorprendente precedente esa mutación y una serie de sucesos que involucraron incluso a la Guardia Civil en Conil a la policía local en Conil y a los militares de aquella zona que sufrieron varias averías en sus sistemas de radares, curiosamente, mientras se producían aquellas experiencias OVNI. Es decir, que podemos decir que están entre nosotros incluso. Yo no sé si podemos decir o no eso. El hecho es que hay una serie de casos muy pocos, de momento muy pocos, que nos hacen pensar en que puntualmente eso ha podido ocurrir. Al menos en apariencia. Yo soy de los que piensa que el fenómeno OVNI es pura metáfora, es pura poesía, es todo un gran teatro y siempre nos van a hacer creer lo que cre quieran ellos que creamos. Todo será, como insisto, como digo, pura metáfora y vamos a creer lo que en apariencia sea, no lo que en realidad estén queriendo hacer. en 80 Radio, esto es el espacio en blanco de mucho más que queremos contaros todavía. 905-118080 a nuestro teléfono y seguimos después de esta segunda introducción que ofrece nuestros compañeros. luces, han vuelto esas luces tan extrañas. Ha eh, puesto a que son platillos volantes. A ver, ¿quieres dejar de decir tonterías? ¿Alguien ha llamado a los aeropuertos, a los clubs de vuelo? Sí, yo lo hice hace unos días. No había vuelos y el radar no detectó nada eso puede deberse a que vuelan a baja altura tal vez sí tal vez no esas luces estaban paradas sobre mi campo de alcachofas ¿les han visto de cerca? cuando llegamos allí si habían ido he leído en una de esas revistas de platillos volantes pero ¿cree que a los platillos volantes les interesan las alcachofas? casos famosos importantes en el mundo de los ovnis casos de avistamientos de contactos de experiencias secretas descubrir alguno de ellas será nuestro propósito en los próximos minutos casos de contactos, experiencias secretas, incluso dicen eh, ovnis estrellados. Hablamos con Juan Juventus, decía que quizá no en Roswell, sino en Ray Patterson, en esa base americana, y tú en tu libro, Los Archivos Secretos del Ejército de Aire, hablas de un artefacto estrellado en Galicia, Bruno y es uno de esos capítulos que por cuestión de, de espacio habido que resumir muchísimo porque probablemente en España se han producido casos similares a Roswell lo que ocurre que las investigaciones están todavía muy verdes pero hay testimonios muy sólidos que hablan de esa posibilidad sin embargo, el 18 de enero del año 94 cientos de personajes que se encontraban caminando hacia sus trabajos esperando las paradas de autobús destino a las escuelas a diferentes poblaciones de la zona de la ría de Noya en Galicia, en la provincia de La Coruña describen el paso de una esfera volante dejando tras de sí una enorme estela luminosa y curiosamente se averigua que justo en el punto en donde supuestamente y según las descripciones de los testigos, aquello se había estrellado se produjo un cráter eh, muy cercano a la localidad San De Cango un enorme cráter de unos 25 centímetros de longitud y varios metros de profundidad cuya naturaleza y cuyo origen y cuya causa lo que lo provocó sigue siendo desconocido e incluso desconocido para revistas tan prestigiosas dentro del mundo de la ciencia como es la revista science la revista nature perdón la revista nature está considerada como la más prestigiosa en cuanto a la investigación científica a nivel internacional y ni siquiera esta revista ha sido capaz de ofrecer una respuesta a lo que allí se estrelló tampoco los científicos que lo estudiaron y sin embargo ahí está ese cráter como una muestra de esos sucesos que han sido investigados oficialmente que se han efectuado informes en concreto en este caso por parte de la Guardia Civil información que sobra decirlo es parte de esa documentación infinita que todavía sigue siendo reservada, que todavía sigue, sigue siendo secreta y lo que es peor que está siendo defendida Eh, y defendido este proceso absurdo de desclasificación lleno de engaños por un sector de la ufología española que ha estado colaborando con el ejército durante muchos años, no sea sé a cambio de qué, pero el hecho es que han logrado enfrentar a la comunidad ufológica y han logrado que de cara a la opinión pública ese proceso haya sido limpio y transparente. Ahora hay que denunciar eso, tenemos las pruebas para demostrar que... Eh, asistido existido esa colaboración y que determinados investigadores autoproclamados escépticos dentro de la materia OVNI han proporcionado al ejército del aire eh, resultados eh, falsos, explicaciones falsas, explicaciones erróneas que se han dado por buenas y se han dado por válidas. Y eso hay que denunciarlo porque a lo largo de este proceso se han producido muchos, muchos eh, puntos que son absolutamente anticonstitucionales, ilegales, como el hecho de que lo que se esté dando a conocer a la opinión pública sean fotocopias de documentos, estén censurados cuestión que según las leyes vigentes en nuestro país de cara a una desclasificación es ilegal cuando el ejército, cuando cualquier autoridad decide dar luz verde a unos documentos secretos, los tiene que hacer de forma íntegra y depositando en un lugar visible para la opinión pública los originales de esos documentos, nada de eso ha ocurrido, es más, incluso algunos documentos originales han sido reescritos para suprimir algunas de esas informaciones que nos hablan en definitiva de una serie de tramas militares que desde finales de los 60 han funcionado en España para ocultar la realidad OVNI ...ahí están los datos de nuestro invitado... ...el CENSIB y algunos otros sistemas de investigación... ...de oficinas de información o agencias de información... ...están interesados en estos temas... ...¿lo llamaron? Sí, hay casos... ...no comentaba es una cuestión de sentido común... ...hace poco el caso de Gando... ...el caso de Gando quizás pronto consigamos que haya sorpresas... ...desde, desde el sector político... ...pero ha habido otros casos de ovnis... ...objetos que han sido vistos en el cielo... ...que de repente se han estrellado... ...muy cerca de una zona habitada... ...lo que podría haber provocado un drama... ...uno de ellos ocurrió hace no mucho en el sur, en Andalucía... Y cuando llegó allí la policía, la Guardia Civil, no quedaban restos de nada, que es lo mismo que pasó en Gando, por lo que se supuso que podía ser un mayorito y demás, solo que en esta ocasión, excepcionalmente, un testigo, un vecino de la zona, pudo tomar fotografías, mientras efectivos de la Fuerza Aérea Americana, en unos impresionantes helicópteros, recogían todos los restos. Esta vez podemos demostrarlo Tenemos eh, fotografías El ministro de defensa tiene que comparecer En el congreso de los diputados para responder Ante qué fue ese objeto que se estrelló en, en Andalucía Es decir, podemos afirmar sin lugar a dudas Que defensa ha mentido En el caso de este objeto estrellado Como en otros casos similares Por lo tanto, existe ese secretismo Sin entrar a discutir, ya, yo no lo tengo tan claro como Bruno Ojalá, si, sin entrar a discutir Si existen o no astronaves extraterrestres detrás Es irrefutable que, que se oculta esa información. Y gracias a algunos importantes mandos, algunas importantes personalidades del Servicio Secreto Español, del CESID, hemos conseguido información muy interesante tanto sobre el caso de de el caso de Andalucía como otros casos similares. De hecho, tenemos una grabación que efectuóveis con con un miembro del sí. Servicio Secreto. La voz está un poco distorsionada, Pero cuenta cuenta cosas curiosas. Vamos a escucharlo y luego hacemos un mínimo comentario. 905 680 100 no soy el teléfono todavía. Y si queréis, podéis llamar está absolutamente calentito. Vamos con esa con ese testimonio. Don Marcos, buenas noches. Buenas noches ha tenido acceso a una serie de informes como agente del CESID, a informes internos del CESID sobre sectas, sobre ovnis y especialmente sobre humo, sobre el asunto humo. ¿En qué consistía el interés del CESID por el asunto humo? Bueno, he de aclarar que los informes a los que he tenido acceso de una forma indirecta fue precisamente revisando material del antiguo CESID, es decir, de servicio central de documentación creado por Carrero Blanco en el anterior el gobierno del general Francisco Franco. En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 en su día nosotros escuchamos, dedicamos un programa especial al gran fraude de humo y escuchamos a Jordán Peña y a sus compañeros eh, pues confesar que ellos habían sido los autores. Esta noche hemos escuchado a Jordán Peña confesar que había tenido contactos con el CSIT y hemos escuchado también a un compañero suyo, su compañero el coronel Perote, ratificar esos contactos en principio del de FECID con humo. Después de tener acceso usted a esos informes internos del FECID sobre humo, ¿a qué conclusión llega? Lo que hemos observado, y vuelvo a decir algo importante, que es a título, doctor, Oculta, pero andamos detrás de ella, ¿verdad? Sí, lamentablemente se ha conseguido crear una imagen popular bastante despectiva de lo que es el tema OVNI en base a ciertos personajes. Quizá porque personaje les interesa de... que la gente no esté atenta a todo esto, diciendo mentira, que es una mentira. Igual que se interesa fomentar a ciertos pseudocientíficos a los que se dan subvenciones universitarias para atacar estos temas, etcétera Pero hay mucho mucho, mucho, muchísimo más detrás del tema OVNI y posiblemente muchísimo más importante de lo que podemos llegar a imaginar nos dicen desde el control vamos a decir, claro que hemos recibido una llamada muy extraña del centro de que un miembro del centro vamos a dejar en el aire quería hacer algún, dar algún dato más de ese caso de Gando que estábamos contando y de repente ha dicho que no podía hablar más y ha colgado ¿verdad? bueno, va a haber muchas sorpresas va a haber mucha información que vamos a sacar quieran o no quieran porque andamos detrás de ella bueno, eh, nos quedan 3 minutos, teníamos pensado una historia y atentos, vamos a contestar algunas de las cartas que nos han llegado esta semana un montón de ellas Eh, haremos un segundo programa, tercer o cuarto hablando de los ovnis, preparados porque hay muchas sorpresas eso que sea un poco para, para prepararnos a lo que nos espera un caso que hayas investigado últimamente que esté también ahí en ese archivo secreto en libro hago recopilación de alguna serie de experiencias ovnis que no han sido desclasificadas, por lo menos desclasificadas todavía y que jamás eh, lo harán, uno de los casos eh, que ahora mismo me vienen a la mente, ocurrió el 30 de noviembre ...del año 96, es decir, tiene justo dos años de antigüedad y la investigación empieza como otras tantas. en Manuel, tú sabes que la mayor parte de las investigaciones empiezan con un comentario, un comentario inocente por parte de una persona que nada tiene que ver con el fenómeno OVNI y a partir de allí eh, comienzas a buscar pistas y comienzas a tratar de localizar a los testigos. Y lo que nos encontramos fue verdaderamente estremecedor, y por la naturaleza y por las consecuencias que aquello pudo tener, por supuesto sigue siendo todavía materia reservada. Lo que nos contaban los testigos es que esa madrugada del 30 de noviembre del año 96, en el radar de Calatayud, uno de los más importantes radares militares de nuestro país, se detecta la presencia de tres ecos no identificados de un tamaño enorme, que parecen formar un conjunto, entre ellos un conjunto de unos 3 kilómetros más. ...de tamaño aproximadamente, hablamos de 3 kilómetros de tamaño aproximadamente, que se encontraba sobre la vertical de los Pirineos en la zona auscense de los Pirineos. Eh, se toma la determinación de que ante la naturaleza de este hecho debe salir de la base aérea de Zaragoza un Scramble y dos F-18 de aquella base aérea despegan con objetos de identificar... ...la naturaleza de aquel extraño aparato... ...que estaba estático en esos momentos... ...sobre la zona del Pirineo Osense. Se acercan al lugar, observan este objeto... ...y en ese momento, el OVNI, este extraño aparato... ...comienza a dirigirse a ellos de forma frontal. Uno de los testigos que estaba eh, presente en esas eh, comunicaciones... ...nos dice cómo los pilotos empiezan a asustarse... ...por el hecho de que aquel objeto se dirige hacia ellos en rumbo de colisión a una velocidad absolutamente vertiginosa y justo cuando parece que esa eh, inevitable eh, explosión, ese inevitable estrellamiento se va a producir el objeto desaparece y vuelve a aparecer justo a la cola de estos dos cazas F-118 y en ese momento el artefacto, aquel inmenso artefacto del cual sólo los testigos describen tres inmensas luces formando un, un triángulo, se, desti, se, de, se de, dirige hacia la zona del País Vasco, a una velocidad que según los radares se podría estipular en unos 6.500 kilómetros a la hora. Ningún artefacto de volante español es capaz de, maniobre, de maniobrar. Español, del... español terrestre. terrestre. Español terrestre, por supuesto. Uh -huh nos referimos, aunque quizá alguno de los últimos prototipos desarrollados en los Estados Unidos sí lo pueden hacer, pero en absoluto miden esos eh, 3 kilómetros. Se dirige hacia la zona de Bilbao, se queda de nuevo eh, estacionado sobre aquella, aquella zona y los cazas se dirigen nuevamente hacia el punto en el cual, según los radares, se ha quedado estático. Y el episodio vuelve a repetirse de forma idéntica se acercan los aviones, el objeto comienza a acercarse hacia los 2 F-18 y cuando parece que se va a producir ese inevitable estrellamiento desaparece el artefacto de los radares la señal disminuye aunque sigue manteniéndose eh, visible sobre las pantallas y vuelven a aparecer de nuevo estos objetos a la cola de, de los cazas de los F-18 de, de la base aérea de Zaragoza y nuevamente el objeto se sitúa sobre la vertical de los Pirineos Orcenses y nuevamente el episodio de forma idéntica se vuelve a repetir cuando los pilotos eh, se quedan casi sin combustible, deciden que pese a que el objeto esté todavía sobre cielo, sobre espacio aéreo español y por lo tanto violando el espacio aéreo español, tienen que volver por esa falta de combustible y desde en Madrid, desde el mando aéreo de combate, se ordena la salida de otros dos aviones en Scramble de, de la base aérea de Correjón cuando se va a producir ese despegue aquel inmenso objeto de 3 kilómetros de diámetro desaparece yo publico esa información y se produce algo muy curioso yo la publico en una, en una revista la voy a conocer eh, incluyendo una serie de pistas falsas por mi compromiso con, con los testigos del suceso y mi compromiso se debía a que se encontraban amenazados por parte del teniente coronel jefe de ese radar de Calatayuz yo inicio y incluyo una serie de pistas falsas para que no se identifique jamás a esos eh, testigos, el ejército del aire eh, nos comunica que el caso es absolutamente falso, sin embargo nosotros teníamos las pruebas, teníamos los documentos, teníamos los testimonios de diferentes fuentes que nos confirmaban que nos contrastaban la existencia de ese episodio y curiosamente gracias al hecho, y Manuel lo ha tenido que hacer también en muchas ocasiones, gracias al haber incluido ciertas pistas falsas, sobre esos eh, testigos logramos eh, salvar, entre comillas claro, salvar el pellejo de los eh, militares que buenamente compartieron con nosotros eh, su experiencia porque eh, fueron parte de los militares que entonces se encontraban en ese escuadrón de vigilancia aérea número uno de Calatayud fueron perseguidos y trata se trataron de identificar cuáles eran las fuentes que nos habían proporcionado aquella información. O si sea, aquello hubiera sido falso, no hubieran tomado tantas molestias y, en, en identificar aquellas fuentes, y sin embargo lo hicieron, y es una realidad los testigos OVNIs, pese a que el secreto esté levantado siguen siendo silenciados sobre todo los militares eh, por tu culpa ya no vamos a contestar las cartas de esta noche, lo haremos vale en bueno. cualquier otra ocasión nos llaman un telegrafista jubilado que estuvo en el ejército, dice que vio un OVNI, mandó la información por telégrafo, es un poco lo que ha entendido y lo metieron al calabozo por dar esa información conclusiones en el último minuto el ejército nos está el y todos los gobiernos eh, cuerpos de seguridad del estado nos están ocultando la información, sabemos mucho más de lo que cuentan no, Manuel Bruno no solo saben mucho más de lo que cuentan sino que lo que es más grave y lo que yo más denuncio es el hecho de que cuentan con la colaboración de una serie de investigadores muy bien situados en determinados medios de comunicación muy bien eh, bien cercanos a determinados sectores de influencia que propician, que propician que se siga manteniendo ese secretismo. Yo creo que es lo peor, que determinados investigadores que en momentos determinados han sido colegas y compañeros nuestros, hayan colaborado en el caso concreto del proceso de desclasificación OVNI con ese fraude que ha sido ese proceso. Es decir, que hay intereses para desviar la atención, para malinterpretar el fenómeno. Por un lado, nos están ocultando información y luego, desde el punto de vista de extraterrestres, extraterrestres, lo que sea, nos están visitando, están aquí. Yo pienso que sí, por es una simple cuestión de, de lógica. Hay infinidad, miles y miles y miles de sucesos, no hay pueblo, no hay aldea en donde no hayan ocurrido estos hechos. Me cuesta explicar todos estos sucesos como fenómenos naturales, como fenómenos atmosféricos, como fenómenos eh, terrestres. Hay un porcentaje aunque puede ser pequeño, pero un porcentaje suficientemente importante como para considerar que algo extraño está ocurriendo en nuestros cielos, y es nuestro deber y nuestra obligación seguir curioseando, seguir investigando, pese a los pocos medios, tratando de buscar esas respuestas que yo creo que algún día, que algún día quizá obtengamos. Bueno, pues ahí estaba simplemente un pequeño apunte del tema de los extraterrestres de los OVNIs de los archivos secretos del ejército y todo lo que nos ocultan, volveremos a hablar de todo ello. Eh, y hice libro que recomiendo, una buena lectura para esta Navidad, tenéis tiempo, Los archivos secretos del ejército del aire, editorial Bell Book El fraude de la desclasificación FBI. Bruno Cardeñosa, muchas gracias. No sé preguntardese puede encontrar en cualquier librería, hay algún teléfono de contacto por si la gente no lo encuentra o, o Sí, quizás... se puede encontrar en, en las librerías, en estos momentos está empezando a distribuirse por diferentes lugares, pero también hay un número de teléfono que quizás es la forma más rápida y más sencilla de poder okay. conseguirlo. Si estáis interesados en en ese libro, tomar nota número de teléfono que pero... es con el prefijo de Madrid 91510-2073 91510-2073 91510-2073 ¿Querías decir algo Manuel? ¿no? no, simplemente que no se crean lo que dicen las fuentes oficiales que la gente no tiene por qué creerse lo que dicen los periódicos ni lo que dicen los militares ni siquiera lo que decimos nosotros lo mejor es tener información contrastada Y como resulta imposible en una hora, sintetizar todo el trabajo que ha hecho Bruno Cardeñosa en todos estos años, poniendo ante la de juicio los militares, lo mejor es que se lea en el libro y después aquí en conclusiones. El amigo Manuel Carabayal dice en un prologó, Bruno Cardeñosa tiene un corazón apasionado y un sueño, descubrí la verdad, y no hay nada que pueda tener a un corazón apasionado por un sueño. Eh, por eso quienes manipulan la verdad se han encontrado con un serio problema, un rebelde soñador e incontrolable dispuesto a reventar todos sus secretos. Gracias Bruno, y por favor no dejes que te cambien nunca, ya casi no quedáis ninguno. Suscribo eso. Los archivos secretos del Ejército del Aire, y tenéis ese libro, gracias Bruno. Gracias, seguido digo... siendo rebeldes, que es eh, la condición sine qua non a la naturaleza sí, Gracias Manuel también a ti por, por el... tu trabajo.